Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de tecnología Esperando que su participación sea de mucho provecho Y que juntos podamos aprender un poco más Acerca de lo que nos ofrece el nuevo espacio virtual En este blog encontrarás información Referente a la materia de logística y cadenas de suministro Actualmente la logística es tratada con relevancia e importancia se da en las diferentes organizaciones, como área específica para su tratamiento. A través del tiempo ha ido evolucionando permanentemente hasta convertirse en una de las principales herramientas de aplicación. Esta asignatura tiene el propósito de aportar al perfil del egresado de ingeniería industrial, la capacidad de diseñar, implementar, administrar y mejorar productos sistemas entregados de producción, abastecimiento y distribución de organizaciones productoras de bienes y servicios, empleando tecnología de vanguardia. La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio a los clientes, mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible. ¿Alguna de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 Cadena de distribución para disminuir inventarios. Desarrollo de sistemas de información. Estas mejoras en la organización traerán los siguientes beneficios. Como número uno tenemos, incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas. Punto número dos, optimizar la gestión logística, comercial, nacional e internacional. Con todo este avance, nos permitirá dar un paso más en lo que respecta a la tecnología, haciendo de nuestras actividades educativas un trabajo mucho más flexible, permitiéndonos realizar nuestras tareas en nuestros tiempos libres y en horarios accesibles para todos. Y recuerden que todos los días tenemos que estar aprendiendo algo nuevo, tenemos que estarnos innovando. Mil gracias por su atención.